En cuanto a la evolución de las líneas móviles registradas, es decir, aquellas que nos indican los distintos operadores y que vamos registrando en la ATT como líneas activas, tenemos que un dato preliminar del año 2018 es que existen 11.4 millones de líneas registradas. En el 2017 teníamos... 10.96 millones. Ha habido un incremento notable. Eh, esto quiero aclarar que no necesariamente significa que es el número de usuarios, sino el número de líneas registradas, porque hay usuarios que pueden tener dos o, o tres líneas o que usan líneas eh, alguna vez muy eh, en un lapso de tiempo muy largo y estas líneas sí permanecen registradas. En cuanto a las líneas móviles registradas, tenemos que el departamento de La Paz es el que tiene mayor cantidad de líneas registradas, con un 29%, Santa Cruz un 28%, Cochabamba el 18% y luego los demás departamentos están por debajo del 6% de líneas registradas. Otro dato importante es la evolución de acceso a internet en Bolivia y nosotros lo medimos en cuanto al número de conexiones de internet que se realizan en, en todo un periodo, en todo un año y no necesariamente significa el número de usuarios de internet tenemos que como dato preliminar el que el año 2018 la cantidad de conexiones a internet fueron 9.9 millones comparado con los 8.8 millones del año 2017 un incremento de 1.1 millones de conexiones que da una idea también de cuánto hemos avanzado en el acceso al internet en Bolivia las conexiones a internet registradas por departamento lidera Santa Cruz con 2.8 millones La Paz con 2.7, un 28% Cochabamba con un 18% y al igual que las estadísticas de, de líneas registradas, los demás departamentos están por debajo del 6%.